ser un con el primero que es el que explica un poco por qué canto blues. Yo canto blues o canto blues Cuidar. Yo canto blue para mostrar que en Puerto Cisnes estamos muy bien. Yo canto blue Estás libre, déjémosla en paz, yo canto Thank you.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 Y hablando de eso, estamos diciendo que el blues, eh, digamos que este estilo es más o menos el blues que se conoce del Delta del Mississippi. Ya, eso en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos, del Delta del Mississippi, ¿no es cierto? Y curiosamente acá hay un lugar, eh, camino por el canal Puyuhuapi, donde estuve viviendo muchos años. Y después cuando me retire, ¿no cierto? Después de blusear, voy a llegar allá y se llama Punta Delta. No sé si será el blues que me persigue una vez más, pero pero bueno, habrá que se le el quite. Por eso esta canción dice... Yo no vengo del Mississipi Yo no sé lo que piensas tú Yo no sé lo que piensas tú. Yo no vengo del Mississippi. Yo no sé lo que piensas tú. ellas saludar del Mississippi yo no sé lo que piensas tú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 hacían blues sin instrumento a veces porque no les pasaban instrumentos, agarran cualquier cuerda, la tensan con algunos alambres, agarran unas ollas, unas botellas, tremenda bandache. Así que pongámosle si alguien quiere manifestarse. Ayuda con el pie. Oh. Mm-hmm. <laughs> Que positivo positivos Temor en expresar, mover el pie, aplaudir, cantar Este es un blues para salir más feliz de este lugar Yeah. Okay. Okay.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 Thank <laughs> you. Queremos más verde, hay mucho cemento, no más cemento, queremos más verde. Solo usted se va a Queremos más tierra, queremos más verde, hay mucho cemento quem queremos mas vele solo si usted será feliz solo si solo si usted será feliz si queda dormir no no no no solo si usted será feliz Vamos a hacer aquí mismo. Eh, sí, aquí sentaditos. ¿Por la de los sillones no? ¿Eh? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Mañana nos vamos. Pero siempre vamos a volver si vamos a allá. no sé qué tuvo eh eh era un ejemplo que todavía no me dieron en el campo o ya no sé cuánto hay. Sí, porque no no no ya bueno, me siento en el orejo de la naturaleza, la tema y estoy buenas. ¿Ciudad? Sí, por lo menos unos cuatro o cinco. Acá en la región un poco más. ¿También tenemos que ir ¿También tenemos que ir a la ciudad? ¿También tenemos que ir que ir a la se puede ir Entonces a veces entra con peligro proceso ahí y se iba ¿Sí? y dos y 5 y 1 minuto. Nada, no hay. Totalmente va apoyando ahí. Hay que mandarle cuando le pueda quedar. 3 veces con magia y está Bueno, trata nada más sacó en la semana. <ríe> <ríe> ya, ya. Eh, hicimos hoy, repetirlo de los demás para eso, para un raro para aprender, pero no sé que prende su vuelo Ya puta, ahora van a hacer una entrevista, si quieren escuchar o la escucha por la radio pues. Ya la casa. De la manera de tenir en compte en